el círculo secreto en ocasiones los amigos invisibles de los niños cobran cuerpo los ayudan, los salvan y, bueno, hace muy poco tiempo comentábamos aquí en la Rosa de los Vientos el caso de un, un oso que había sido el protector de un niño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 Muchas gracias. Oh, muchas gracias a ¿Y mañana más.